una reunión chicago un soleado día en chicago un grupo de antiguos compañeros de clases que habían sido buenos amigos en la escuela se reunieron a almorzar al día siguiente de la reunión del colegio querían saber más los unos de los otros luego de bromear un buen rato y de una buena comida comenzaron una interesante conversación angela quien había sido una de las personas más populares de la clase dijo vaya Mi vida resultó diferente de lo que pensé que sería cuando estábamos en el colegio. Muchas cosas han cambiado. Ciertamente, dijo Nathan. Todos sabían que había ingresado al negocio de su familia, que operaba de forma bastante similar y que había sido parte de la comunidad local por siempre. Así que sus amigos se sorprendieron al verlo preocupado. Preguntó, ¿pero han notado la forma en que no queremos que las cosas cambien cuando cambian? Carlos dijo, Pienso que nos resistimos a cambiar, pues tememos al cambio. Carlos, tú fuiste el capitán del equipo de fútbol, dijo Jessica. Nunca pensé que te escucharía decir algo acerca de tener miedo. Todos rieron al darse cuenta de que a pesar de haber tomado cada uno su propio camino, desde trabajar en casa hasta manejar compañías, todos sentían lo mismo. Cada uno de ellos estaba tratando de enfrentar los cambios inesperados que les había sucedido en los años recientes. Y casi todos admitieron que no sabían cuál era la mejor forma de hacerlo. Luego Michael dijo, «Yo solía temer al cambio. Cuando un gran cambio aparecía en nuestro negocio no sabíamos qué hacer, así que no nos adaptábamos y salíamos perdiendo. Así fue hasta que escuché una simpática historia que lo cambió todo». «¿Cómo fue?», preguntó Nathan. «Bien, la historia cambió mi forma de enfrentar el cambio, de perder algo a más bien ganar algo, y me mostró cómo hacerlo». Luego de eso, las cosas mejoraron rápidamente en mi trabajo y en mi vida. Al principio estaba molesto por la simplicidad tan obvia de la historia, pues sonaba como a algo que nos hubieran contado en la escuela. Luego me di cuenta de que estaba molesto conmigo mismo por no ver lo que era obvio y hacer lo que en verdad funciona cuando las cosas cambian. Cuando me di cuenta de que los cuatro personajes de la historia representan las diferentes partes de mí mismo, decidí a quién quería parecerme y cambié. Luego, le pasé la historia a algunas personas en nuestra empresa y ellos se la pasaron a otros y en poco tiempo nuestro negocio comenzó a mejorar, pues la mayoría de nosotros nos adaptamos mejor al cambio. Y al igual que a mí, muchos dijeron que les ayudó en sus vidas personales. Pero hay algunas personas que dijeron que no obtuvieron nada de la historia. Se sabían las lecciones y ya las estaban aplicando. O en la mayoría de los casos, pensaban que ya sabían todo y no querían aprender. no podían ver por qué tantos otros se estaban beneficiando de ella. Cuando uno de nuestros altos ejecutivos, que tenía dificultades para adaptarse, dijo que la historia era una pérdida de tiempo, otros bromearon diciéndole que sabían cuál personaje representaba dentro de la historia, aquel que no aprendía nada nuevo y no cambiaba. ¿Y cuál es la historia? preguntó Ángela. Se llama ¿Quién se ha llevado mi queso? Todos rieron. Creo que ya nos gusta, dijo Carlos. «¿Nos la puedes contar? Tal vez saquemos algo bueno de ella». «Seguro», respondió Michael. «Me encantaría, y no es muy larga». Y así comenzó. ¿Quién se ha llevado mi queso? La historia. Hace mucho, mucho tiempo, en una tierra lejana... Vivían cuatro personajes que corrían entre un laberinto en busca de un trozo de queso que los alimentara y les hiciera felices. Dos de ellos eran ratones. Se llamaban Oliendo y Corriendo. Pero los conocían también como Oli y Corri. Los otros dos eran pequeñas personas. Seres tan pequeños como ratones, pero que parecían y actuaban como las personas de hoy en día. Sus nombres eran Gem y Jo. Por su pequeño tamaño, Era difícil ver con detalle lo que hacían los cuatro, pero al mirar de cerca se podía descubrir cosas sorprendentes. Cada día, los ratones y las pequeñas personas pasaban un rato en el laberinto en busca de su propio queso especial. Los ratones, Oli y Cory, con sus cerebros simples y buenos instintos, buscaban el queso que les gustaba para mordisquear, como suelen hacerlo los ratones. Las dos pequeñas personas, Gem y Jo, Usaban sus cerebros complejos, llenos de creencias y emociones, para buscar un tipo muy diferente de queso, con Q mayúscula, que pensaban que les haría sentirse felices y exitosos. A pesar de lo diferentes que eran los ratones y las pequeñas personas, tenían algo en común. Cada mañana se ponían su ropa de ejercicios y zapatos de correr, salían de sus casas y corrían por el laberinto en busca de su queso favorito. El laberinto tenía corredores y cámaras, algunos con trozos de queso delicioso. Pero también había rincones oscuros y caminos ciegos que no llevaban a ninguna parte. Era fácil perderse. Sin embargo, para aquellos que encontraban el camino, el laberinto tenía secretos que les permitía disfrutar de una vida mejor. Los ratones, Oli y Corry usaban el método sencillo de ensayo y error para encontrar el queso. Corrían por uno de los caminos y si estaba vacío, se devolvían y corrían por otro, recordaban los caminos que no tenían queso y rápidamente exploraban nuevas áreas. Oli olfateaba la dirección general del queso, usando su gran nariz, y Corry salía adelante. Se perdían, como era de esperarse, salían en dirección equivocada y con frecuencia chocaban con las paredes, pero al rato encontraban el camino. Al igual que los ratones, las dos pequeñas personas, Hem y Jo, También usaban su habilidad para pensar y aprender de sus experiencias pasadas. Sin embargo, se apoyaban en sus complejos cerebros para desarrollar métodos de búsqueda más sofisticados para encontrar el queso. A veces les iba bien, pero otras veces, sus poderosas creencias y emociones humanas se apoderaban de ellos y les nublaban la forma de ver las cosas. Esto hacía que la vida en el laberinto fuese más complicada y retadora. A pesar de ello, Oli, Corrie. Gem y Joe encontraron cada uno a su manera lo que buscaban. Cada uno encontró su propio tipo de queso un día al final de la estación de queso C. Cada mañana después de eso, los ratones y las pequeñas personas se vestían con su ropa de correr y se dirigían a la estación de queso C. Al poco tiempo, cada uno estableció su propia rutina. Oli y Corri seguían parándose temprano cada día a correr por el laberinto, siempre por la misma ruta. Al llegar a su destino, los ratones se quitaban los zapatos de correr, los ataban y se los colgaban del cuello, de forma de poder alcanzarlos rápidamente cuando los volvieran a necesitar. Luego, se sentaban a disfrutar del queso. Al comienzo, Gem y Joe también corrían hacia la estación de queso C cada mañana para disfrutar del bocado suculento que les esperaba. Pero luego de un tiempo, establecieron una rutina diferente. Gem y Jo se despertaban cada mañana un poco más tarde, se vestían más lentamente y caminaban hacia la estación de queso C. Después de todo, ya sabían dónde estaba el queso y cómo llegar. No tenían idea de dónde venía el queso o quién lo había puesto ahí. Solo daban por hecho que allí estaría. Tan pronto como Gem y Jo llegaban a la estación de queso C cada mañana, se instalaban y se ponían cómodos. Colgaban sus trajes de ejercicios guardaban sus zapatos y se ponían unas cómodas pantuflas se sentían muy cómodos ahora que habían encontrado el queso ¡Esto es grandioso! dijo Hem ¡Hay suficiente queso aquí para que nos dure por siempre! las pequeñas personas se sentían felices y exitosas y pensaban que ahora estaban seguros pronto Hem y Ho sentían que el queso que habían encontrado en la estación de queso C les pertenecía era una cantidad tan grande que con el tiempo mudaron sus casas para estar más cerca y construir sus vidas sociales alrededor. Para sentirse más en casa, Hem y Ho decoraron las paredes con refranes y dichos y hasta hicieron dibujos del queso a su alrededor, que les hacían sonreír. En una decía, ¡Tener queso nos hace felices! A veces Gem y Ho llevaban a sus amigos a ver su montón de queso en la estación de queso C. Señalaban con orgullo y decían, Bastante bien, ¿verdad, amigos? A veces lo compartían con sus amigos y otras veces no. Nos merecemos este queso, dijo Gem. Bastante trabajo nos tomó encontrarlo. Tomó un trozo fresco y se lo comió. Luego, Gem se quedó dormido, como solía hacer. Cada noche, las pequeñas personas regresaban a sus casas, llenos de queso, y cada mañana regresaban con confianza por más. Así fue por un largo tiempo. Pero luego de un tiempo, la confianza de Gem y Joe se convirtió en la arrogancia del éxito. Pronto estaban tan cómodos que ni siquiera se daban cuenta de lo que sucedía. A medida que transcurría el tiempo, Ollie y Corrie continuaban con su rutina. Llegaban temprano cada mañana... Olfateaban y corrían alrededor de la estación de queso C, inspeccionando el área para ver si habían ocurrido cambios desde el día anterior. Luego se sentaban a mordiciar el queso. Una mañana llegaron a la estación de queso C y descubrieron que no había queso. No les sorprendió. Como Oli y Corry habían notado que la cantidad de queso había disminuido cada día, estaban preparados para lo inevitable y sabían instintivamente qué hacer. Se miraron... Descolgaron los zapatos que habían colgado de sus cuellos, se los pusieron y los ataron. Los ratones no analizaban en exceso las cosas. Para los ratones, tanto el problema como la respuesta eran simples. La situación en la estación de Queso C había cambiado, así que Oli y Cory decidieron cambiar. Ambos miraron hacia el laberinto. Luego Oli levantó su nariz, olfateó, Y asintió a Corrie, quien salió corriendo por el laberinto Mientras que Ollie lo seguía tan rápido como podía Rápidamente salieron en busca de un nuevo queso Más tarde, ese mismo día Hem y Ho llegaron a la estación de queso C No habían prestado atención a los cambios que ocurrían cada día Así que dieron por hecho que el queso estaría allí No estaban preparados para lo que hallaron ¿Qué? ¿No hay queso? Gritó Hem, continuó gritando ¡No hay queso! ¡No hay queso! Como si al gritar tan duro, alguien lo devolvería. ¿Quién se ha llevado mi queso? rugió. Finalmente puso sus manos en sus caderas, su cara se puso roja y gritó. ¡No es justo! Jo sacudió su cabeza. No lo podía creer. Él también contaba con encontrar el queso en la estación de Queso C. Se quedó allí parado un largo rato, congelado. Simplemente no estaba preparado para esto. Gem gritaba, pero Joe no quería ni oírlo. No quería enfrentar el problema, así que se aisló de todo. El comportamiento de las pequeñas personas no era muy atractivo o productivo, pero era entendible. Encontrar que eso no era fácil y significaba más para las pequeñas personas que solo tener suficiente para comer cada día. Encontrar que eso era la forma de obtener lo que ellos pensaban que necesitaban para ser felices. Tenían sus propias ideas de lo que el queso significaba para ellos, dependiendo de su gusto. Para algunos, encontrar queso significaba tener cosas materiales. Para otros, era tener buena salud o desarrollar una sensación espiritual de bienestar. Para Jo, el queso significaba sentirse seguro, tener una familia amada algún día y vivir en una cálida cabañita en la calle Cheddar. Para Hem, el queso se estaba convirtiendo en el gran queso. ...y soñaba con tener una gran casa en la cima de la colina Camembert. Como el queso era tan importante para ellos... ...las dos pequeñas personas pasaron un largo tiempo tratando de decidir qué hacer. Todo lo que podían pensar era en buscar por toda la estación de queso C... ...para ver si en verdad no había más queso. Mientras que Ollie y Cory se habían movido rápidamente... ...Hem y Joe seguían lamentándose. Se quejaban de la injusticia del hecho. Jo comenzó a deprimirse... Y si el queso no estaba allí mañana, él había hecho planes para el futuro con base en ese queso. Las pequeñas personas no lo podían creer. ¿Cómo pudo suceder esto? Nadie les había advertido. No era correcto. No era la forma en que debían suceder las cosas. Gem y Jo se fueron a casa esa noche con hambre y desencantados. Pero antes de partir, Jo escribió en la pared. «Cuanto más importante es el queso para ti, más te aferras a él». Al día siguiente, Gem y Ho salieron de sus casas y regresaron a la estación de queso C otra vez, donde esperaban, de alguna forma, encontrar su queso. Pero la situación no había cambiado, el queso no estaba ahí. Las pequeñas personas no sabían qué hacer. Gem y Ho se quedaron inmóviles como dos estatuas. Jo cerró sus ojos lo más duro que pudo y puso sus manos sobre sus orejas. Solo quería bloquear todo. No quería saber que la cantidad de queso había disminuido gradualmente. Creía que se lo habían quitado de pronto. Kim analizó la situación una y otra vez y al rato su cerebro complejo con su gran sistema de creencias se hizo cargo. ¿Por qué me hicieron esto? Dijo. ¿Qué está pasando aquí? Finalmente, Ho abrió los ojos. Miró a su alrededor y dijo... «Por cierto, ¿dónde están Oli y Corrie? ¿Crees que sepan algo que nosotros no sepamos?» Gem se burló. «¿Qué podrían saber? ¡Solo son ratones! ¡Solo responden a lo que sucede! ¡Nosotros somos pequeñas personas! ¡Somos más inteligentes que los ratones! ¡Tenemos que poder entender esto!» «¡Sé que somos más inteligentes!» dijo Joe «Pero parece que no estamos actuando de forma más inteligente en este momento». Las cosas están cambiando, Gem. Tal vez debamos cambiar y hacer las cosas de forma diferente. ¿Por qué debemos cambiar? Preguntó Gem. Somos pequeñas personas, somos especiales. Este tipo de cosas no nos debe suceder. Y si es así, debemos al menos obtener beneficios. ¿Por qué debemos beneficiarnos? Preguntó Jo. Porque lo merecemos, dijo Gem. ¿Merecemos qué? Quería saber Jo. ¡Merecemos nuestro queso! ¿Por qué? Preguntó Jo. ¿Por qué no fuimos quienes causamos este problema? Dijo Gem. Alguien lo hizo y debemos obtener algo a cambio. Jo sugirió. Tal vez debamos simplemente dejar de analizar tanto la situación e irnos en busca de nuevo queso. ¡Ah, no! discutió Gem. Llegaré al fondo de esto. Mientras Gem y Jo seguían tratando de decidir qué hacer, Oli y Cory ya estaban bien avanzados en su camino. Se metieron más adentro del laberinto, por caminos y corredores, buscando queso en cada estación de queso que encontraban. No pensaban en otra cosa que no fuera encontrar nuevo queso. No encontraron nada por un buen tiempo, hasta que al fin entraron en un área del laberinto donde no habían estado antes, la estación de queso N. ¡Chillaron de felicidad! Habían encontrado lo que estaban buscando, un gran montón de nuevo queso. No podían creer lo que veían. Era la cantidad más grande de queso que habían visto estos ratones. Entretanto, Gem y Ho seguían en la estación de queso C, evaluando su situación. Ahora sufrían los efectos de no tener queso. Se sentían frustrados y molestos y se culpaban el uno al otro por la situación en que se encontraban. De vez en cuando Ho pensaba en sus amigos los ratones, Oli y Corrie, y se preguntaba si habrían encontrado el queso. Pensaba que estarían teniendo dificultades, pues correr por el laberinto siempre conlleva alguna incertidumbre. Pero también sabía que probablemente solo duraría un tiempo corto. A veces Jose imaginaba a Oli y Corrie encontrando el nuevo queso y cómo lo estarían disfrutando. Pensaba en lo bueno que sería salir de aventuras por el laberinto y encontrar un nuevo queso fresco. Casi lo podía probar. Mientras más claramente veía Jo, la imagen de sí mismo, encontrando y disfrutando el nuevo queso, más se veía dejando la estación de queso C. ¡Vámonos! dijo de pronto. ¡No! dijo Gem rápidamente. Me gusta estar aquí. Es cómodo, es lo que conozco. Además, allá afuera es peligroso. ¡No, no lo es! contestó Jo. Hemos corrido por muchas partes del laberinto y podemos hacerlo de nuevo. ¡Estoy muy viejo para eso! dijo Gem. Y me temo que no me interesa perderme y quedar como un tonto. ¿Y tú? Con eso, regresó el temor de jo a fracasar, y se disipó la esperanza de encontrar nuevo queso. Así, cada día las pequeñas personas seguían haciendo lo que hacían antes. Iban a la estación de queso C, no encontraban queso, y volvían a casa frustrados y preocupados. Trataban de negar lo que les sucedía, pero cada vez les costaba más dormir... Tenían menos energía cada día y estaban de mal humor. Sus casas no eran los hogares que habían sido. Las pequeñas personas tenían dificultades para dormir y tenían pesadillas sobre la falta de queso. Pero Gem y Jo seguían regresando a la estación de queso C y esperaban allí cada día. Gem dijo, «¿Sabes? Si trabajamos más duro veremos que en realidad nada ha cambiado tanto. El queso seguramente está cerca». Tal vez solo lo escondieron detrás de la pared. Al día siguiente, Gem y Jo volvieron con sus herramientas. Gem sostenía el cincel mientras Jo martillaba hasta que hicieron un hueco en la pared de la estación de queso C. Se asomaron, pero no encontraron queso. Estaban decepcionados, pero creían que podían resolver el problema. Así que comenzaron más temprano, se quedaron por más tiempo, trabajaron más duro. Pero luego de un tiempo, lo único que tenían era un gran hueco en la pared. Jo comenzaba a darse cuenta de la diferencia entre actividad y productividad. «Tal vez deberíamos solo esperar a ver qué sucede», dijo Gem. «En algún momento tendrán que poner el queso de nuevo». Jo quería creerlo, así que cada día se iba a casa a descansar y regresaba de mala gana con Gem a la estación de queso C. Pero el queso nunca reapareció. Para entonces, las pequeñas personas estaban debilitándose del hambre y del estrés. Jo estaba cansado de solo esperar porque mejorara su situación. Comenzó a ver que mientras más tiempo se quedaba en su situación sin queso, peor estarían. Finalmente, un día Jo comenzó a reírse de sí mismo. Míranos, seguimos haciendo la misma cosa una y otra vez. Y preguntándonos por qué no mejoran las cosas. Si esto no fuese tan ridículo,. ¡Sería aún más gracioso! A Joe no le gustaba la idea de tener que correr por el laberinto otra vez, porque sabía que se perdería y no tenía idea de dónde encontraría más que eso. Pero no le quedó más que reírse de sí mismo también, al darse cuenta de lo que le hacía su propio miedo. Le preguntó a Gem, ¿dónde pusimos nuestros zapatos de correr? Le tomó un tiempo encontrarlos porque habían guardado todo cuando encontraron su queso en la estación de queso C, pensando que no los necesitarían más. Cuando Gem vio a su amigo vistiéndose con su ropa de correr, le dijo, ¿No irás a salir al laberinto otra vez, o sí? ¿Por qué no esperas aquí conmigo hasta que regrese el queso? Es que no entiendes, le dijo Jo. Yo tampoco quería verlo, pero ahora me doy cuenta de que el queso nunca regresará. ¡Es hora de encontrar un nuevo queso! Gem le discutió. Pero, ¿y si no hay queso allá afuera? ¿Y si lo hay, qué tal si no lo encuentras? No sé, dijo Jo. Él se había hecho las mismas preguntas demasiadas veces y sentía de nuevo el temor que lo mantenía donde estaba. Se preguntó, ¿dónde es más probable encontrar queso? ¿Aquí o en el laberinto? Hizo un cuadro en su mente. Se vio aventurándose al laberinto con una sonrisa en su rostro. Si bien este cuadro le sorprendió, le hizo sentir bien. Se vio a sí mismo perdiéndose de vez en cuando en el laberinto, pero se sentía confiado de que encontraría el nuevo queso allá afuera y todas las cosas buenas que lo acompañaban. Se envalentonó. Y usó su imaginación para pintar el cuadro más creíble que podía, con los detalles más realistas, de sí mismo encontrando y disfrutando el sabor del nuevo queso. Se vio a sí mismo comiendo queso suizo con sus huecos, queso cheddar de color naranja y quesos americanos, mozzarella italiano y un maravilloso queso camembert muy suave y... Entonces escuchó a Gem decir algo y se dio cuenta que aún seguían en la estación de queso C. Jo dijo: A veces, Gem, las cosas cambian y nunca vuelven a ser las mismas. Esta parece ser una de esas situaciones. Así es la vida. La vida continúa y nosotros también debemos hacerlo. Jo miró a su derrotado compañero y trató de convencerlo con sensatez, pero el temor de Hem se convirtió en ira y no lo escuchaba. Jo no quería ofender a su amigo. pero no pudo más que reírse de lo tontos que ambos se veían. Cuando comenzó a prepararse para partir, Jo comenzó a sentirse más vivo, sabiendo que al fin podía reírse de sí mismo y seguir adelante. Jo se rió y anunció, ¡Es hora del laberinto! Gem no se rió, ni respondió. Jo tomó una pequeña piedra afilada y escribió una reflexión seria para que Gem pensara, Como era su costumbre, le dibujó un queso alrededor, esperando que le ayudara a Gem a sonreír de nuevo, sentirse mejor y salir en busca del nuevo queso. Pero Gem no quería ni verlo. Decía, «Si no cambias, te puedes extinguir». Entonces, Jo asomó su cabeza y miró ansioso hacia el laberinto. Pensó en cómo se había metido en esta situación sin queso. Había creído que podía no haber queso en el laberinto, O si lo había, tal vez no podría encontrarlo. Estas creencias miedosas lo estaban inmovilizando y lo estaban matando. Jo sonrió. Sabía que Jem se preguntaba, ¿Quién se ha llevado mi queso? Pero Jo se preguntaba, ¿Por qué no me moví antes con el queso? Cuando salió al laberinto, Jo miró atrás de donde venía y sintió la comodidad. Podía sentirse atraído por el territorio familiar, aun cuando no había tenido queso allí por algún tiempo. Jo estaba ansioso y se preguntaba si en realidad quería salir al laberinto. Escribió unas palabras en la pared y se quedó mirándolas por un tiempo. «¿Qué harías si no tuvieras miedo?» pensó en ello. «Sabía que a veces algo de miedo es bueno. Cuando temes que las cosas se van a poner peor si no haces algo, ello puede llevarte a la acción». Pero no es bueno tener tanto miedo que te detenga de tomar alguna acción. Miró a su derecha hacia la parte del laberinto donde nunca había ido y sintió miedo. Luego respiró profundamente. Volteó hacia la derecha dentro del laberinto y corrió lentamente hacia lo desconocido. A medida que trataba de encontrar su camino, José preocupaba, primero porque tal vez había esperado tanto que ahora estaba débil. le tomó más tiempo y esfuerzo de lo normal pasar por el laberinto. Decidió que si se le volvía a presentar la oportunidad, saldría de su zona cómoda y se adaptaría más pronto a los cambios. Haría que las cosas fuesen más fáciles. Entonces Jo sonrió débilmente y pensó, «¡Más vale tarde que nunca!». Durante los días siguientes, Jo encontró un poco de queso por aquí y por allá, pero nada que durara mucho. Esperaba encontrar suficiente queso para llevarle a Gem y así animarlo a que saliera al laberinto. Pero Jo aún no sentía suficiente confianza. Debía admitir que le parecía confuso el laberinto. Las cosas parecían haber cambiado desde la última vez que estuvo allí. Justo cuando pensaba que estaba avanzando, se perdía en los corredores. Parecía que su progreso era dos pasos al frente y uno hacia atrás. Era un reto. Pero debía admitir que estar de vuelta en el laberinto buscando queso no era tan malo como temía. A medida que transcurría el tiempo, comenzó a preguntarse si era realista esperar encontrar nuevo queso. Luego se rió, dándose cuenta de que no tenía nada que comer en ese momento. Cuando se sentía desanimado, se recordaba que lo que estaba haciendo, por incómodo que pareciera en ese momento, era en realidad mucho mejor que quedarse en una situación sin queso. Estaba tomando el control, en vez de simplemente dejar que le sucedieran las cosas. Luego se recordó a sí mismo, si Ollie y Corrie podían seguir adelante, él podría hacerlo también. Más adelante, cuando Joe reflexionaba sobre lo que había sucedido, se dio cuenta de que el queso en la estación de Queso C no había desaparecido de la noche a la mañana, como alguna vez había creído. La cantidad de queso que quedaba allí hacia el final se había disminuido y el que restaba se había envejecido. No sabía tan bien como antes. Al viejo queso le había crecido moho, a pesar de que no lo había notado. Debía admitir, sin embargo, que si hubiese querido, probablemente hubiese podido ver lo que le venía, pero no fue así. Jo ahora entendía que el cambio tal vez no lo habría tomado de sorpresa si hubiese estado pendiente de lo que sucedía y hubiese anticipado el cambio. Tal vez eso era lo que Oli y Corrie habían hecho. Decidió que estaría más alerta de ahora en adelante. Estaría alerta al cambio y lo buscaría. Confiaría en sus instintos básicos para presentir el cambio y estaría listo para adaptarse a él. Se paró a descansar y escribió en la pared del laberinto. Huele el queso con frecuencia para que puedas percibir cuando empiece a envejecer. Un tiempo después, luego de no encontrar el queso por lo que parecía un largo tiempo, Joe al fin llegó a una enorme estación de queso que lucía prometedora. Cuando entró, se desilusionó al descubrir que la estación de queso estaba vacía. «He sentido esta sensación de vacío con demasiada frecuencia», pensó. Le provocaba rendirse. Jo estaba perdiendo su fuerza física. Sabía que estaba perdido y temía no sobrevivir. Pensó en devolverse a la estación de queso C. Al menos, si lograba regresar y Gem seguía allí, Jo no estaría solo. Luego se hizo de nuevo la pregunta. «¿Qué haría si no tuviese miedo?» Jo pensó que había superado su miedo, pero sentía miedo más a menudo de lo que quería admitir. No siempre estaba seguro de lo que temía, pero en su condición, tan débil, simplemente temía continuar solo. Jo no lo sabía, pero se estaba quedando atrás por el peso de sus creencias. Jo se preguntaba si Gem habría seguido adelante o si seguía paralizado por sus propios miedos. Luego recordó las veces cuando se había sentido tan bien en el laberinto. Era cuando estaba en movimiento Escribió en la pared Sabiendo que era tanto un recordatorio para sí mismo Como una marca para que su amigo Jem Ojalá pudiera seguir Moverse en una nueva dirección Ayuda a encontrar nuevo queso Ho vio el oscuro camino y sintió miedo ¿Qué habría más allá? ¿Estaría vacío? ¿O peor? ¿Habría peligros al acecho? Comenzó a imaginar todo tipo de cosas tenebrosas Que podrían sucederle Se estaba atemorizando a morir Luego se rió de sí mismo Se dio cuenta de que sus miedos estaban empeorando las cosas Entonces hizo lo que haría si no tuviese miedo Se movió en una nueva dirección A medida que se movía por el oscuro pasillo comenzó a sonreír Jo no lo sabía aún Pero estaba descubriendo lo que nutría su alma Estaba dejándose llevar confiando en lo que le esperaba A pesar de que no sabía exactamente qué era Para su sorpresa Jo comenzó a disfrutar más y más —¿Por qué me siento tan bien? —se preguntó. —No tengo queso, ni sé a dónde voy. Al poco tiempo, supo por qué se sentía tan bien. Se detuvo a escribir nuevamente en la pared. —Cuando dejas de tener miedo, comienzas a sentirte bien. José dio cuenta de que había sido preso de su propio miedo. Seguir en una nueva dirección lo había liberado. Ahora podía sentir la brisa que soplaba en esta parte del laberinto y era refrescante. Respiró profundamente y se sintió lleno de energía por el movimiento. Una vez que había superado su miedo, resultó ser algo más agradable de lo que alguna vez creyó que podía ser. Jo no se había sentido así por mucho tiempo, casi había olvidado lo divertido que es buscar. Para mejorar más aún las cosas, Jo comenzó a hacer un cuadro mental de nuevo. Se vio a sí mismo en detalle, sentado en el medio de todos sus quesos favoritos. Desde cheddar hasta Bri, se vio a sí mismo comiéndoselos, y disfrutó de lo que vio. Luego se imaginó lo mucho que disfrutaría sus maravillosos sabores. Cuanto más claramente veía la imagen de sí mismo disfrutando nuevos quesos, más real y creíble era la imagen. Podía sentir que lo iba a encontrar. Escribió, «Imaginarte comiendo nuevo queso te lleva a él». siguió pensando en lo que ganaría en vez de lo que perdería. Se preguntó por qué siempre había pensado que el cambio lo llevaría a algo peor. Ahora se daba cuenta de que un cambio lo llevaría a algo mejor. «¿Cómo no lo vi antes?» se preguntó. Luego corrió por el laberinto con más fuerza y habilidad. Al poco tiempo encontró una estación de queso y se emocionó al notar pequeños trozos de nuevo queso cerca de la entrada. Había quesos que nunca había visto antes, pero se veían maravillosos. Los probó y los encontró deliciosos. Se comió buena parte de los trozos de nuevo queso que estaban disponibles y guardó algunos en su bolsillo para después y tal vez compartir con Gem. Comenzó a recuperar sus fuerzas. Entró a la estación de queso muy emocionado, pero para su desdicha la encontró vacía. Alguien ya había estado allí y solo había dejado los restos de nuevo queso. Se dio cuenta de que si se hubiese movido más rápido, muy probablemente habría encontrado una buena cantidad de nuevo queso allí. Jo decidió regresar a ver si Gem estaba listo para acompañarlo. A medida que retrocedió en sus pasos, se detuvo y escribió en la pared: Cuanto antes te liberes del viejo queso, más pronto encontrarás el nuevo. Luego Jo encontró el camino a la estación de queso C y encontró a Gem. Le ofreció trozos del nuevo queso. pero lo rechazó. Gem apreciaba el gesto de su amigo, pero dijo, «No creo que me guste el nuevo queso. No es al que estoy acostumbrado. Quiero mi queso de vuelta y no voy a cambiar hasta obtener lo que quiero». Jo solo movió su cabeza desilusionado y regresó solo a su camino. Cuando regresó al punto más lejano que había alcanzado en el laberinto, extrañó a su amigo, pero se dio cuenta de que le gustaba lo que estaba descubriendo. Aún antes de encontrar lo que esperaba que fuera un enorme nuevo queso, sabía que lo que lo hacía feliz no era solo tener queso. Estaba feliz cuando no se dejaba llevar por el miedo. Le gustaba lo que estaba haciendo ahora. Sabiendo esto, Jo no se sentía tan débil como cuando estaba en la estación de queso C sin queso. Solo saber que no estaba dejando que su miedo lo detuviera y que había tomado una nueva dirección le daba energía y fuerza. Ahora sentía que era solo cuestión de tiempo antes de encontrar lo que necesitaba. Es más, sentía que ya había encontrado lo que buscaba. Sonrió al darse cuenta. Es más seguro buscar en el laberinto que permanecer en una situación sin queso. José dio cuenta una vez más que lo que uno teme nunca es tan malo como uno se imagina. El miedo que dejas crecer en tu mente es peor que la situación que realmente existe. Había temido tanto no encontrar nuevo queso que ni siquiera quería comenzar a buscar. Pero desde que inició su viaje, había encontrado suficiente queso en los corredores para mantenerlo. Ahora esperaba encontrar más. Solo mirar hacia adelante le emocionaba. Su vieja forma de pensar se había nublado por sus preocupaciones y miedos. Solía pensar sobre no tener suficiente queso o no tenerlo por tanto tiempo como quería. Solía pensar más en lo que podía salir mal, que en lo que podía salir bien. Pero eso había cambiado en los días desde que había dejado la estación de queso C. Solía creer que el queso no debía moverse jamás y que el cambio no estaba bien. Ahora se daba cuenta de que era natural que el cambio ocurriera continuamente. Así no lo esperes. El cambio te podría sorprender solo si no lo esperas ni estás en busca de él. Cuando se dio cuenta de que había cambiado sus creencias, se detuvo a escribir en la pared las viejas creencias no te llevan al nuevo queso Jo aún no había encontrado el queso pero a medida que corría por el laberinto pensó en lo que ya había aprendido Jo se dio cuenta de que sus nuevas creencias promovían nuevos comportamientos en él se comportaba de manera diferente que cuando seguía volviendo a la misma situación sin queso sabía que cuando cambias lo que crees cambias lo que haces Puedes creer que el cambio te hará daño y resistirte a él. O puedes creer que el nuevo queso te ayudará y entregarte al cambio. Todo depende de lo que escojas creer, escribió en la pared. Cuando te das cuenta de que puedes encontrar y disfrutar el nuevo queso, cambias el curso. Goh sabía que estaría mejor si hubiese enfrentado el cambio mucho antes y dejar la estación de queso C. Se sentiría más fuerte de cuerpo y espíritu y hubiese podido lidiar mucho mejor con el reto de encontrar el nuevo queso. Es más, probablemente ya lo habría encontrado si hubiese anticipado el cambio, en vez de gastar tiempo negando el cambio. Usó su imaginación de nuevo y se vio a sí mismo encontrando y saboreando nuevo queso. Decidió proceder hacia las partes más desconocidas del laberinto y encontró pequeños trozos de queso aquí y allá. Jo comenzó a recuperar su fuerza y su confianza. Mientras pensaba en su lugar de origen, Jo se alegraba de haber escrito en la pared en muchos lugares. Confiaba en que serviría como un camino demarcado para que su amigo Gen pudiera seguir si escogía dejar la estación de queso C. Jo esperaba estar andando en la dirección correcta. Pensaba en la posibilidad de que Hem leyera el graffiti de la pared y encontrara su camino. Escribió en la pared lo que había estado pensando por un tiempo. Notar los cambios temprano te ayuda a adaptarte a los grandes cambios que vendrán. Yahoo se había liberado del pasado y se estaba adaptando al presente. Siguió en el laberinto con más fuerza y rapidez. Y en poco tiempo sucedió. Cuando parecía que había estado en el laberinto por siempre, su viaje... O al menos esta parte de su viaje finalizó rápida y felizmente. Jo siguió por el corredor que estaba ante él, dobló la esquina y encontró el nuevo queso en la estación de Queso N. Cuando entró, se sorprendió con lo que vio. Había por todas partes la mayor cantidad de queso que hubiese visto jamás. No pudo reconocer todo lo que veía, pues algunos tipos de queso eran nuevos para él. Luego se preguntó por un momento si sería real o solo su imaginación. Hasta que vio a sus viejos amigos Oli y Corry. Oli saludó a Joe asintiendo con la cabeza y Corry con su pata. Sus barrigas gordas mostraban que habían estado ahí por un tiempo. Joe rápidamente saludó y pronto comenzó a probar cada uno de sus quesos favoritos. Se quitó los zapatos, ató las trenzas y las colgó en su cuello en caso de necesitarlos de nuevo. Oli y Corry se rieron, asintieron en admiración. Entonces, Jo saltó sobre el nuevo queso. Cuando había comido hasta llenarse, levantó un trozo de queso fresco e hizo un brindis. ¡Que viva el cambio! Mientras Jo disfrutaba del nuevo queso, reflexionó sobre lo que había aprendido. Se dio cuenta de que cuando había sentido miedo de cambiar, había estado manteniendo la ilusión del viejo queso que ya no estaba ahí. ¿Entonces qué le hizo cambiar? ¿Fue acaso el miedo a morir de hambre? Jo sonrió al pensar que sin duda eso había ayudado. Luego rió y se dio cuenta de que había comenzado a cambiar tan pronto aprendió a reírse de sí mismo y de sus errores. Se dio cuenta de que la forma más rápida de cambiar es reírse de sus propios problemas. Así puede liberarse y continuar. Comprendió que había aprendido algo útil acerca de seguir delante de sus amigos los ratones Oli y Corry. Sus vidas eran simples. No analizaban demasiado, ni se complicaban. Cuando la situación cambiaba y se movía el queso, ellos cambiaban y se movían con él. Recordaría eso. Joe también había usado su maravilloso cerebro para hacer lo que hacen las pequeñas personas mejor que los ratones. Logró visualizarse a sí mismo, con detalles reales, encontrando algo mejor, mucho mejor. Reflexionó sobre los errores que había hecho en el pasado y los usó para planear su futuro. Sabía que podía aprender a enfrentar el cambio, que podía estar más consciente de la necesidad de mantener las cosas simples, ser flexible y moverse rápidamente. No necesitaba complicarse demasiado o confundirse con creencias confusas. Podía notar cuando los pequeños cambios comenzaran, para estar mejor preparado para el gran cambio que podía venir. Sabía que necesitaba adaptarse más rápido, pues si uno no se adapta a tiempo, pues ¿para qué adaptarse del todo? Tenía que admitir que el mayor inhibidor del cambio está en sí mismo y que nada mejora hasta que uno cambie. Tal vez lo más importante fue que se dio cuenta de que siempre hay un nuevo queso allá afuera, así lo reconozcas a tiempo o no. Y que te recompensa cuando te sobrepones al miedo y disfrutas de la aventura. Sabía que había que respetar algunos temores. Pueden mantenerte fuera de peligro verdadero. Pero se dio cuenta que la mayoría de sus miedos eran irracionales y le habían impedido cambiar cuando era necesario. No le gustó en su momento, pero sabía que el cambio había resultado ser una bendición disfrazada y le había llevado a encontrar un mejor queso. Había encontrado una parte mejor de sí mismo. Mientras Joe reflexionaba sobre lo que había aprendido, pensó en su amigo Hem. Se preguntaba si Gem había leído alguno de los grafitis que Jo había escrito en las paredes de la estación de Queso C y por todo el laberinto. ¿Habría Gem decidido liberarse y seguir adelante? ¿Habría entrado al laberinto y descubierto lo que podía mejorar su vida? ¿O estaría aún encerrado por no querer cambiar? Jo pensó en regresar a la estación de Queso C para ver si podía encontrar a Gem, suponiendo que Joe pudiese encontrar el camino de regreso. Si encontraba a Gem, Pensó que podría mostrarle cómo salir de su problema. Pero Ho se dio cuenta de que ya había tratado de hacer que su amigo cambiara. Hem había encontrado su propio camino, más allá de sus comodidades y de sus miedos. Nadie más podía hacerlo por él o convencerlo. De alguna forma tenía que ver él mismo la ventaja de cambiar. Ho sabía que había dejado un camino para que Hem lo encontrara si tan solo leyera los grafitis en las paredes. Se fue a escribir un resumen de lo que había aprendido en la pared más grande de la estación de queso N. Dibujó un enorme pedazo de queso alrededor de todas las reflexiones que había hecho y sonrió ante lo que había aprendido. El cambio ocurre. Siempre me mueven el queso. Anticipa el cambio. Hay que estar listo para que el queso se mueva. Monitorea el cambio. Huele el queso con frecuencia para que te des cuenta cuando comience a envejecer. Adáptate rápidamente al cambio. Cuanto antes te liberes del viejo queso, más pronto podrás disfrutar del nuevo queso. Cambia. Muévete con el queso. Disfruta del cambio. Saborea la aventura y disfruta el sabor del nuevo queso. Debes estar listo para cambiar rápidamente y disfrutarlo una y otra vez. Siempre se mueve el queso. Ho se dio cuenta lo que había avanzado desde que estaba en la estación de queso C con GEM. pero sabía que sería fácil regresar si se sentía demasiado cómodo. Así que cada día inspeccionaba la estación de queso N para ver la condición del queso. Haría cualquier cosa para evitar que el cambio inesperado lo volviera a sorprender. Aunque Ho tenía una buena cantidad de queso, salía con frecuencia al laberinto a explorar nuevas áreas y así mantenerse en contacto con lo que sucedía a su alrededor. Sabía que era más seguro estar consciente de sus verdaderas opciones que aislarse en su zona cómoda. Entonces Ho escuchó un movimiento en el laberinto. A medida que aumentaba el volumen del sonido, se dio cuenta de que alguien se acercaba. ¿Sería Hem que llegaba? ¿Estaría a punto de doblar por la esquina? Ho rezó brevemente y deseó, como lo había hecho varias veces antes, que tal vez al fin su amigo fuese capaz. Una discusión Más tarde, ese mismo día, cuando Michael terminó de contar la historia, miró alrededor del cuarto y vio a sus antiguos compañeros sonreírle. Varios le agradecieron y le dijeron que habían aprendido mucho de la historia. Nathan le preguntó al grupo, ¿qué les parece si nos reunimos más tarde y tal vez lo discutimos? Muchos dijeron que les gustaría hablar de ello, así que se pusieron de acuerdo para encontrarse más tarde antes de cenar. Esa tarde, cuando se reunieron en el salón del hotel, comenzaron a bromear acerca de encontrar su queso y verse en el laberinto. Entonces Ángela le preguntó al grupo de buena gana, ¿Y quiénes eran ustedes en la historia? ¿Oli, Corrie, Hem o Carlos respondió, Bueno, estaba pensando en ello esta tarde. Recuerdo claramente que antes de tener mi negocio de artículos deportivos, tuve un fuerte encuentro con el cambio. Yo no era Oli, no percibí la situación ni vi el cambio pronto. Y ciertamente no era Corry. No tomé acciones inmediatamente. Era más como Gem, que quería quedarme en territorio familiar. La verdad es que no quería enfrentarme al cambio. Ni siquiera quería verlo. Michael, que sentía como si no hubiese pasado el tiempo desde que él y Carlos eran amigos cercanos en el colegio, preguntó, «¿De qué estamos hablando, amigo?» Carlos respondió, «Un cambio inesperado de trabajo». Michael rió, «¿Te despidieron?» «Bueno, digamos que no quise salir a buscar nuevo queso. Pensé que tenía una buena razón para que el cambio no me sucediera». Así que me sentía bastante mal en ese momento. Algunos de los compañeros que habían permanecido en silencio hasta entonces comenzaron a sentirse más cómodos y hablaron, incluyendo Frank, que había ingresado al ejército. «Gem me recuerda a un amigo mío», dijo Frank. Su departamento estaba cerrando, pero él no quería verlo. A cada rato reubicaba a su personal. Tratamos de convencerlo de las oportunidades que existían en la compañía para aquellos que querían ser flexibles, pero él pensaba que no tenía por qué cambiar. Fue el único que se sorprendió cuando cerró su departamento. Ahora tiene dificultades para ajustarse al cambio que él no pensó que debía suceder. Jessica dijo, «No pensé que me sucediera a mí, pero mi queso se ha movido más de una vez, especialmente en mi vida personal, pero ya llegaremos a eso». Muchos se rieron, excepto Nathan. «Tal vez ese es el punto», dijo. «El cambio no sucede a todos». Agregó, «Ojalá que mi familia hubiese escuchado la historia del queso antes de esto». «Desafortunadamente no quisimos ver los cambios que venían a nuestro negocio y ahora es muy tarde, tenemos que cerrar muchas de nuestras tiendas». Esto sorprendió a muchos en el grupo, pues pensaban que Nathan tenía la suerte de tener un negocio seguro del que podía depender año tras año. «¿Qué sucedió?», preguntó Jessica. «Nuestra cadena de pequeñas tiendas de pronto pasó de moda cuando la mega tienda llegó al pueblo con su enorme inventario y precios bajos. Simplemente no pudimos competir con eso». Ahora veo que en vez de ser como Oli y Cory éramos como Gem. Nos quedamos donde estábamos y no cambiamos. Tratamos de ignorar lo que estaba sucediendo, y ahora tenemos problemas. Debemos aprender algunas lecciones de Joe, pues ciertamente no pudimos reírnos de nosotros mismos y cambiar lo que estábamos haciendo. Laura, que se había convertido en una exitosa mujer de negocios, estaba escuchando, pero no había dicho nada hasta ese momento. «Yo también pensé la historia esta tarde», dijo. Me preguntaba cómo podría ser más como Jo y ver qué estoy haciendo mal, reírme de mí misma, cambiar y hacerlo mejor. Dijo, «Tengo una curiosidad. ¿Cuántos aquí le temen al cambio?». Nadie respondió. Así que sugirió, «Veamos cuántas manos». Solo una se levantó. «Bueno, parece que tenemos una persona honesta en nuestro grupo», continuó. «Tal vez les guste más la siguiente pregunta. ¿Cuántos aquí piensan que otros temen al cambio?». «Casi todos levantaron la mano». Luego empezaron a reírse. «¿Qué nos dice eso?» «Negación», respondió Nathan. «Seguro», admitió Michael. «A veces ni siquiera sabemos que tenemos miedo». «Sé que yo no lo tenía. La primera vez que escuché la historia me encantó la pregunta. ¿Qué harías si no tuvieras miedo?» Entonces Jessica agregó, «Bueno, lo que yo saqué de la historia es que el cambio ocurre en todas partes y que me irá mejor si me adapto rápidamente». Recuerdo hace años cuando nuestra compañía estaba vendiendo nuestra enciclopedia en una colección de 20 libros. Una persona trató de decirnos que deberíamos poner la enciclopedia en un disco de computadora y venderla por una fracción del costo. Sería así más fácil de actualizar, costaría mucho menos producirla y mucha más gente podría comprarla. Pero todos nos resistimos. ¿Por qué se resistieron? preguntó Nathan. Porque creíamos entonces que la médula de nuestro negocio era nuestra gran fuerza de ventas. Que vendía de puerta en puerta. Mantener nuestra fuerza de ventas dependía de las grandes comisiones que ganaban por el alto precio de nuestro producto. Lo habíamos hecho con éxito por mucho tiempo y pensamos que sería así para siempre. Laura dijo, tal vez es eso lo que quiere decir la historia sobre la arrogancia del éxito de Jem y Ho. No se dieron cuenta de que necesitaban cambiar aquello que les funcionaba en el pasado. Nathan dijo, así que pensaste que tu viejo queso era tu único queso. Sí, queríamos mantenerlo. Cuando pienso en lo que nos sucedió, me doy cuenta de que no solo nos movieron el queso, sino que también el queso tiene vida propia y con el tiempo se acaba. En todo caso, no cambiamos. Pero nuestra competencia sí lo hizo y nuestras ventas se fueron a pique. Hemos pasado por un tiempo muy difícil. Ahora, otro cambio tecnológico está ocurriendo en la industria y nadie en la compañía quiere enfrentarlo. No luce bien. Creo que pronto estaré sin trabajo. —¡Es hora del laberinto! —dijo Carlos. Todos rieron, incluyendo a Jessica. Carlos se volteó hacia Jessica y dijo, —¡Qué bien que puedas reírte de ti misma! Frank intervino. —Eso es lo que obtuve de la historia. Tiendo a tomarme demasiado en serio. Me di cuenta cómo Joe cambió cuando al fin pudo reírse de sí mismo y de lo que estaba haciendo. Ángela preguntó, —¿Creen que Gem alguna vez cambió y encontró el nuevo queso? Y Lein dijo, —Creo que sí. —Yo no —dijo Cori. Algunas personas no cambian jamás y pagan un precio por ello. Veo a personas como Hem en mi consultorio médico. Se sienten merecedores de su queso. Se sienten como víctimas cuando se los quitan y culpan a otros. Se enferman más que otros que siguen adelante. Luego Nathan dijo suavemente, «Pienso que la pregunta es, ¿qué debemos soltar y hacia qué debemos movernos?». Nadie dijo nada por unos momentos. Debo admitir que vi lo que sucedía con tiendas como la nuestra en otras partes del país... Pero esperaba que no nos afectara Creo que es mejor empezar con el cambio mientras puedas Es decir, tratar de reaccionar y ajustarse a él Tal vez debamos mover nuestro propio queso ¿Qué quieres decir? Preguntó Frank Nathan respondió Me pregunto dónde estaríamos hoy si hubiésemos vendido todas nuestras tiendas Y hubiésemos construido una grande y moderna para competir Laura dijo Tal vez eso es lo que quiso decir Joe cuando escribió Saborea la aventura y muévete con el queso Frank dijo «Creo que algunas cosas no deben cambiar. Por ejemplo, quiero mantener mis valores. Pero me doy cuenta ahora de que estaría mejor si me hubiese movido con mi queso mucho antes en mi vida». «Bueno, Michael, fue una historia agradable», dijo Richard, el escéptico de la clase. «¿Pero cómo la pusiste en práctica en tu compañía?» El grupo aún no lo sabía, pero Richard estaba viviendo algunos cambios. Recientemente se había separado de su esposa y ahora trataba de balancear su carrera con la crianza de sus hijos adolescentes. Michael le contestó, «Sabes, yo pensaba que mi trabajo era solo manejar los problemas cotidianos a medida que surgían, cuando lo que tenía que haber hecho era mirar hacia adelante y poner atención». Y vaya que tuve que manejar esos problemas 24 horas al día. No era muy divertido estar conmigo. Estaba en medio de un lío del cual no podía salir. Laura dijo. Así que estabas lidiando con los problemas cuando más bien tenías que haber estado guiando. Exactamente, dijo Michael. Entonces escuché la historia del queso y me di cuenta que mi trabajo era dibujar el cuadro del nuevo queso que debíamos buscar para que pudiésemos disfrutar del cambio y del éxito en el trabajo o en nuestra vida. Nathan preguntó, ¿qué hiciste en el trabajo? Bueno, cuando le preguntaba a la gente de nuestra compañía quiénes eran de los personajes de la historia, me di cuenta que teníamos a los cuatro personajes en nuestra organización. Me di cuenta que cada uno de estos tipos de personas necesitan ser tratados de forma diferente. Nuestros olis podían percibir los cambios en el mercado. Así que nos ayudaron a actualizar nuestra visión corporativa. Los animamos a identificar cómo los cambios resultarían en nuevos productos y servicios que nuestros clientes querrían. A los Olis les encantó y nos dijeron que les gustaba trabajar en un lugar que reconocía el cambio y se adaptaba a tiempo. A nuestros Corris les gustaba hacer las cosas, así que los animamos a tomar acciones con base en la nueva visión corporativa. Solo necesitaban monitoreo para que no salieran corriendo en la dirección equivocada. Se les recompensó por las acciones que nos trajo Nuevo Queso. Les gustaba trabajar en una compañía que valoraba las acciones y los resultados. «¿Y los Hems y Haws?», preguntó Ángela. «Desafortunadamente los gems eran las anclas que nos llevaban hacia atrás», respondió Michael. «Estaban demasiado cómodos o demasiado temerosos del cambio». Algunos de nuestros HEMS cambiaron solo cuando vieron la visión sencilla que les pintamos. Les mostraba cómo el cambio podría funcionar a su favor. Nuestros HEMS nos dijeron que querían trabajar en un lugar seguro. Así que el cambio tenía que tener sentido para ellos e incrementar su sensación de seguridad. Cuando se dieron cuenta del verdadero peligro de no cambiar, algunos cambiaron y les fue bien. La visión nos ayudó a convertir a muchos de nuestros HEMS en HOS, «¿Y qué hicieron con los gems que no querían cambiar?» Preguntó Frank. «Tuvimos que dejarlos ir», dijo Michael con tristeza. «Queríamos mantener a todos nuestros empleados, pero sabíamos que si nuestro negocio no cambiaba lo suficientemente rápido, todos estaríamos en problemas». Entonces dijo, «La buena noticia es que mientras nuestros HOS dudaban al principio, eran lo suficientemente abiertos para aprender algo nuevo, actuar de forma diferente y adaptarse a tiempo para ayudarnos a salir adelante». Llegaron a esperar el cambio y a buscarlo activamente. Como entendían la naturaleza humana, nos ayudaron a pintar una visión realista del nuevo queso que tenía sentido para todos. Nos dijeron que querían trabajar en una organización que les diera la confianza y las herramientas para cambiar. Y nos ayudaron a mantener nuestro sentido del humor mientras buscábamos nuestro nuevo queso. Richard comentó: ¿Y todo esto lo obtuviste de esta pequeña historia? Michael sonrió: No fue la historia. sino lo que hicimos de forma diferente con base en lo que aprendimos de ella. Ángela admitió, Soy un poco como gem Así que para mí, la parte más poderosa de la historia fue cuando Ho se rió de su miedo y se hizo el cuadro mental donde se veía a sí mismo disfrutando del nuevo queso. Hacía que el recorrido en el laberinto fuese menos miedoso y más divertido. Y con el tiempo obtuvo algo mejor. Eso es lo que quiero hacer con más frecuencia. Frank sonrió. Así que hasta los Hems pueden a veces ver la ventaja de cambiar Carlos rió Como las ventajas de mantener sus trabajos Ángela agregó O hasta obtener un buen aumento Richard, que había permanecido serio durante la discusión, dijo Mi gerente me ha estado diciendo que nuestra compañía necesita cambiar Creo que lo que realmente me está diciendo es que necesito hacerlo Pero no he querido escucharla Creo que nunca supe en verdad cuál era ese nuevo queso hacia donde nos quería llevar. O cómo podía obtener una ganancia de eso. Una leve sonrisa cruzó el rostro de Richard cuando dijo, «Debo admitir que me gusta la idea de ver este nuevo queso e imaginarme disfrutándolo. Cuando ves que puede mejorar las cosas, te interesas más por hacer que ocurra el cambio. Tal vez podría usar esto en mi vida personal», agregó. «Mis hijos parecen pensar que nada en sus vidas debería cambiar». «Creo que están actuando como GEM. Están molestos. Tal vez teman lo que les depare el futuro. Tal vez no les he pintado un cuadro realista del nuevo queso. Probablemente no lo he visto yo mismo». El grupo se quedó en silencio mientras sus integrantes pensaban en sus propias vidas. «Bueno», dijo Jessica, «muchos aquí han estado hablando de sus trabajos, pero en cambio yo, mientras escuchaba la historia, pensaba también en mi vida personal. Creo que mi actual relación es un queso viejo». Que está bastante lleno de mo. Cory estaba de acuerdo y rió. Yo también. Probablemente tengo que liberarme de una mala relación. Ángela intervino. O tal vez el viejo queso no es más que un viejo comportamiento. Lo que en verdad tenemos que dejar es el comportamiento que causa nuestras malas relaciones. Y entonces continuar hacia una mejor forma de pensar y actuar. ¡Vaya! reaccionó Cory. Tienes un buen punto ahí. El nuevo queso es una nueva relación con la misma persona. Richard dijo. Parece que aquí hay más de lo que pensé. Me gusta esa idea de dejar un viejo comportamiento en vez de dejar la relación. Repetir el mismo comportamiento nos llevará siempre a los mismos resultados. En lo que se refiere al trabajo, tal vez en vez de cambiar de empleo, debería cambiar la forma en que lo desempeño. Probablemente tendría una mejor posición ahora si lo hubiese hecho. Entonces Becky, que vivía en otra ciudad, pero había regresado para la reunión, dijo, «Mientras escuchaba la historia y los comentarios de todos ustedes, he estado riéndome de mí misma. He sido como Gem por tanto tiempo, temerosa del cambio. No me había dado cuenta de la cantidad de personas que hacen esto también. Temo que se lo he transmitido a mis hijos sin saberlo. Mientras más lo pienso, me doy cuenta de que el cambio te puede llevar a un lugar nuevo y mejor, aunque temas en el momento que no sea así». Recuerdo cuando nuestro hijo estaba por terminar el colegio. La compañía de mi esposo necesitaba que nos mudáramos de Illinois a Vermont. Y nuestro hijo estaba molesto porque tenía que dejar a sus amigos. Era una estrella de la natación y el colegio de Vermont no tenía equipo de natación. Así que estaba molesto con nosotros por obligarlo a mudarse. Pues resulta que se enamoró de las montañas de Vermont. Comenzó a esquiar, fue miembro del equipo de esquí de su universidad y ahora vive muy feliz en Colorado. «Si todos nos hubiésemos sentado a escuchar la historia del queso juntos, con una buena taza de chocolate caliente, nos hubiésemos ahorrado mucho estrés». Jessica dijo, «Me voy a casa a contarle a mi familia esta historia. Le preguntaré a mis hijos quién piensan que soy. Oli, Gem o Ojo, y quién piensan que son ellos. Podríamos hablar sobre lo que pensamos que es nuestro viejo queso y lo que debería ser el nuevo queso para nosotros». «Es una buena idea», dijo Richard sorprendiendo a todos. ...hasta a sí mismo. Frank comentó entonces... ...creo que voy a ser más como Joe y moverme con el queso y disfrutarlo... ...y voy a transmitir esta historia a mis amigos que están preocupados por tener que dejar el ejército... ...y lo que pueda implicar el cambio para ellos. Tal vez esto nos lleve a unas discusiones muy interesantes. Michael dijo... ...bueno, así fue como mejoramos nuestro negocio. Tuvimos varias discusiones sobre lo que habíamos aprendido de la historia del queso... ...y cómo podríamos aplicarla a nuestra situación... Fue maravilloso porque podíamos hablar en un lenguaje que nos es divertido usar cuando hablamos acerca de cómo enfrentar el cambio. Fue muy efectivo, especialmente a medida que se regaba más profundamente en la compañía. Nathan preguntó, ¿qué quieres decir con más profundamente? Bueno que mientras más profundizábamos en nuestra organización, encontrábamos a más personas que se sentían sin poder. Tenían más miedo de lo que el cambio impuesto desde arriba podría hacerles. Así que se resistían al cambio. En pocas palabras, un cambio impuesto es un cambio que recibe oposición. Pero cuando compartimos la historia del queso con todas las personas de la organización, nos ayudó a cambiar la forma en que vemos el cambio. Ayudó a que todos se rieran de sus viejos miedos, o al menos sonrieran, y sintieran las ganas de seguir adelante. «Ojalá hubiese escuchado antes esta historia», continuó Michael. «¿Por qué lo dices?», preguntó Carlos. «Porque cuando al fin logramos enfrentar los cambios, nuestro negocio había caído tanto». que tuvimos que despedir a algunas personas, como les conté antes, incluyendo a algunos buenos amigos. Fue duro para todos. Sin embargo, aquellos que se quedaron y muchos de los que se fueron dijeron que la historia del queso les ayudó a ver las cosas de forma diferente y a sentirse mejor. Los que tuvieron que salir a buscar nuevos trabajos dijeron que fue duro al comienzo. Pero recordar la historia les ayudó. Ángela preguntó, ¿y qué fue lo que más les ayudó? Michael respondió, Una vez que superaron su miedo, me dijeron que lo mejor había sido darse cuenta de que el nuevo queso estaba allí esperando a que lo encontraran. Dijeron que se mantenían un cuadro del nuevo queso en sus mentes. Verse a sí mismos haciendo un trabajo nuevo les hacía sentir mejor y les ayudaba a salir mejor en las entrevistas de trabajo. Varios consiguieron mejores trabajos. Laura preguntó, ¿qué pasó con las personas que se quedaron en tu compañía? Bueno, dijo Michael... En vez de quejarse de los cambios que estaban sucediendo, ahora pensaban, solo movieron nuestro queso. Busquemos el nuevo queso. Nos ahorró mucho tiempo y nos redujo el estrés. En poco tiempo, las personas que se habían resistido vieron las ventajas de cambiar. Hasta se convirtieron en promotores del cambio. Cory dijo, "¿Por qué crees que cambiaron? Porque la presión en nuestra compañía cambió. ¿Qué sucede en muchas organizaciones cuando la alta gerencia anuncia un cambio?" ¿La gente cree que el cambio es una buena o mala idea? Una mala idea, respondió Frank. Sí, asintió Michael. ¿Por qué? Carlos dijo. Porque la gente quiere que las cosas sigan como siempre y piensan que el cambio será malo para ellos. Cuando una persona dice que el cambio es una mala idea, los demás dicen lo mismo. Sí, puede que no se sientan así en verdad, dijo Michael, pero parecen estar de acuerdo para cuadrar con los demás. Ese es el tipo de presión que lucha contra el cambio en cualquier organización. Becky preguntó. ¿Y cómo cambiaron las cosas después de que la gente escuchó la historia del queso? Michael dijo simplemente, La presión cambió. Nadie quería parecerse a gem Todos rieron. Querían percibir los cambios antes de tiempo y actuar en vez de quedarse atrás. Nathan dijo, Es un buen punto. Nadie en nuestra compañía querría verse como Hem. Preferirían cambiar. ¿Por qué no nos contaste esta historia en nuestra última reunión? Podría funcionar. Michael dijo, Y funciona. Funciona mejor, por supuesto, cuando todos conocen la historia, ya sea en una corporación grande, en un negocio pequeño o en tu familia. Porque una organización solo puede cambiar cuando suficiente gente dentro de ella cambia. Cuando vimos lo bien que nos funcionó, pasamos la historia a la gente con quien queríamos hacer negocios, sabiendo que ellos también debían enfrentar el cambio. Les sugerimos que tal vez podríamos ser su nuevo queso, es decir, un mejor socio con quien tener éxito. «Nos llevó a nuevos negocios». Esto le dio a Jessica varias ideas y le recordó que tenía algunas llamadas de venta en la mañana. Miró su reloj y dijo, «Bueno, es hora de que me vaya de esta estación de queso y encuentre mi nuevo queso». El grupo rió y comenzaron a despedirse. Muchos de ellos querían continuar la conversación, pero debían irse. A medida que se iban, le agradecieron de nuevo a Michael. Él respondió, «Estoy muy contento de que les haya parecido tan útil esta historia». Y espero que tengan la oportunidad de compartirla pronto. ¿Quién se ha llevado mi queso? De Spencer Johnson. Otra gran producción de Fonolibro para el Mundo. Visita nuestra página web www.fonolibro.com donde encontrarás una gran variedad de audiolibros en español. Autoayuda, bestsellers, biografías, clásicos, ficción, infantil juvenil, negocios, salud, espiritualidad... sexualidad, erótica y mucho más. Busca ya un nuevo audiolibro de Fonolibro y disfruta leer escuchando.